Bienvenidos, como decía, a Berrión, el magazín de Berriozar y Riatia. Son las 9 y 5 minutos de la mañana. Hoy es viernes, día 27 de enero. Y ahora mismo tenemos una temperatura aquí en Berriozar de 4 grados y un tiempo lluvioso. Seguro que ya la mayoría lo habéis notado. Tiempo lluvioso que continuará durante al menos hoy y mañana sábado con temperaturas que oscilarán entre los 0 y los 8 grados mientras que ya parece que el domingo empezará a, por lo menos empezarán a verse algunos claros eh, dejará de llover aunque las temperaturas eh, serán un poquito más frescas eh, con temperaturas que oscilarán entre los 2 grados bajo 0 y los 7 grados Bien, ¿y qué tendremos hoy en Berriozar y Riatia, en el magazine Berrión? Pues hoy tenemos un Berrión especial, como ocurre siempre, que hay un pleno municipal. Eh, hoy hablaremos de ese pleno, de todos los asuntos que se trataron en él, como pueden ser la detención de Ernesto, de Ernesto Prat, eh, la moción presentada por Unión del Pueblo Navarro sobre la revista Zorrocaria o la moción que presentó la plataforma de personas abiertas afectadas por la hipoteca en la que se instaba al gobierno central a aceptar la dación en pago para que la gente, a pesar de perder su vivienda, no tenga que seguir pagando la hipoteca al banco. esos serán pues los contenidos que tendremos hoy. Escucharemos todo lo que aconteció el miércoles pasado en ese pleno del mes de enero y también tendremos otras muchas noticias en nuestro informativo de hoy. Así que yo ya no me alargo más y directamente empezamos con las noticias de la comarca de Pamplona y, como no, de Berriozar. ¡Gracias! Y como decía, comenzamos nuestro informativo con las noticias de la comarca de Pamplona y lo hacemos en Burlada, donde el Edil Javier Cruz ha dimitido eh, para defenderse de sus imputaciones. El concejal regionalista en el Ayuntamiento de Burlada, Javier Cruz, presentó ayer su dimisión ante el Pleno para poder centrar sus esfuerzos en defenderse tras haber sido detenido el pasado lunes por supuesta falsificación de facturas en el marco de una operación en el seno de la organización DIA. El Edil, que negó absolutamente las imputaciones que se le realizan, considera que el objetivo de estos actos ha sido realizar carnaza política contra su partido y hacia su, y hacia su persona en particular. La dimisión de Javier Cruz se produjo tres días después de que fuera detenido por la policía foral cuando se encontraba en su lugar de trabajo unas circunstancias que él ya, eh, el ya exedil perdón, quiso denunciar públicamente. En concreto, Cruz manifestó que su detención se produjo no respetando lo prevenido en la ley de enjuiciamiento criminal y actuando de forma contraria a la misma. En este sentido, destacó que el resto de imputados por esta causa han tenido la suerte de ser llamados por teléfono para presentarse en la comisaría de policía. Asimismo, Cruz denunció públicamente las filtraciones de información a los medios desde las propias instancias policiales, que además de sesgadas han sido malintencionadas, en palabras del edil regionalista. Y apuntó que el resto de las detenciones prolongadas en el tiempo no tienen otra financiación que la de crear un daño irreparable a las personas afectadas y a la Asociación Día. Sobre el motivo de su dimisión, el ya ex concejal manifestó que adoptó esta decisión para no perjudicar a sus compañeros de gobierno y aprovechó para agradecer el respaldo recibido estos días y para mostrar su apoyo a la Asociación Día. Seguimos adelante con noticias de la comarca de Pamplona eh, y de Navarra. En este caso UPN, PSN y Partido Popular vetan compatibilizar las ayudas en el hogar para dependientes. La Comisión de Política Social rechazó ayer con los votos de UPN, PSN y PPN en la en contra y a favor de Izquierda Esquerra, Nafarrabay y Bildu una moción que tenía como objeto instar al Ejecutivo Foral a mantener la compatibilidad de ayudas a la dependencia. La moción presentada por Izquierda es que reinstaaba al gobierno a mantener vigente la compatibilidad de ayudas a la dependencia anteriores al decreto foral de octubre de 2011 que niega la ayuda económica en domicilio de personas dependientes con el servicio de centro de día la consejera de política social elena torres defendió ayer era eh, perdón eh, defendió ayer la medida adoptada que hace incompatibles prestaciones que hasta el año pasado unas 350 familias percibían de forma complementaria para el cuidado de personas dependientes dentro y fuera del hogar, aduciendo que la obligación del departamento es repartir los recursos de la manera más equitativa, justa y solidaria posible. Señaló al respecto que había personas con dependencia que tenían hasta cinco prestaciones compatibles, teléfono de emergencia, ayuda económica para el cuidado en el entorno familiar, familiar, transporte adaptado, atención en centro de día y servicio de atención domiciliaria. Una de las incompatibilidades es la ayuda al domicilio y el centro de día, salvo para menores de 18 años porque se entiende, dijo, que la atención que iba a recibir en casa la recibe en ese centro. El Gobierno ha priorizado en este tema saldar la deuda con las 849 personas dependientes a las que se les debía 3,5 millones en concepto de prestaciones vinculadas al servicio. Es decir, ayudas que paga el Gobierno para financiar el coste de plazas privadas al no poder garantizar una pública en la zona. Nos vamos acercando ya a Berriozar, eh, aunque con una noticia eh, triste, en su que fue triste e impactante en su día. Una vecina de Berriozar que fallecía al ser atropellada en Bustinchuri. Bien, pues eh, ahora han condenado a cuatro, eh, cuatro años y medio de cárcel al conductor que atropelló mortalmente a esta vecina y luego se dio a la fuga. Un vecino El Pamplonés, del Pamplonés eh, Barrio de la Chantrea, de 21 años de edad, Gustavo Adolfo V.P. de a, fue condenado por el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona a 4 años y medio de prisión después de haber atropellado mortalmente a una ciclista el 29 de agosto de 2010 en la avenida Guipúzcoa del barrio de Bustinchuri y darse posteriormente a la fuga. El acusado dio además positivo en la prueba de alcolemia y circulaba a gran velocidad por el lugar. En principio, según el estado policial, el procesado conducía un Ford Focus a una velocidad mínima de 112 kilómetros hora, siendo la velocidad permitida para la vía de 50. El suceso se cobró la vida de la joven búlgara Joana Stoyanova, de 25 años y vecina de berriozarque falleció cuatro días más tarde de haber eh, sufrido el brutal impacto contra el vehículo. La sentencia puede ser todavía recurrida. Al acusado se le condena a dos años y medio de cárcel por el delito de homicidio imprudente y a otros dos años de prisión al considerarle la juez responsable de un delito de omisión del deber de socorro. Se trata de una de las penas más altas fijadas en Navarra para un conductor por un atropello mortal. y comenzamos con el repaso a las noticias de Berriozar y aunque la que os vamos a contar a continuación sucedió el pasado miércoles, no pudimos ofrecerosla aquí en Berrión, así que eh, damos repaso a la última hora y a la detención del Berriozartagra Ernesto Prat en su casa de Urruña. Fue detenido por la policía francesa a las 9 y media de la mañana del miércoles en su domicilio de la localidad labortana de Urruña. El conocimiento El joven militante de la izquierda independentista se trasladó a vivir a Iparralde tras la operación que la Guardia Civil llevó a cabo en septiembre de 2008 contra varios militantes de la izquierda a Berzale en Navarra. Los detenidos en aquella operación se encuentran actualmente en libertad a la espera de que se haga pública la sentencia tras haberse celebrado recientemente el juicio en su contra durante la vista oral. La mayoría de los militantes independentistas denunciaron haber sufrido torturas durante el periodo de incomunicación. El detenido se encuentra en estos momentos en la prisión de 6es cerca de Toulouse. Y pasamos a noticias eh, más alegres, hablamos de carnavales y es que este año vamos a celebrar el carnaval en Berriozar los días 17 y 18 de febrero. El viernes 17 se irá desde el casco antiguo hasta Artica con Cholín, el protagonista carnavalero y su comparsa. El sábado tendremos más actividades destacando el desfile que comenzará en la Plaza de Guzqui a las 6 de la tarde. Seguimos con noticias eh, municipales. Eh, reductores de velocidad eh, y pasos peatonales de tipo Badén, los que se han eh, colocado en algunas calles de Berriozar. En concreto, son 10 reductores de velocidad en las calles Ollanondoa, Errota, Cañada, Real de las Provincias y Echaburúa, previos a pasos peatonales con el fin de aumentar la seguridad de los peatones. A su vez, se han eh, reformado los dos pasos de peatón de tipo Badén en la avenida Guipúzcoa. Se han las rampas de acceso y salida de los vehículos y se han reformado también los accesos desde la acera para hacerlas más accesibles. Anteriormente, una persona usuaria se encontraba primero con una rampa que descendía en la acera y una rampa ascendente en el badén de asfalto. En la actualidad la plataforma y la acera están a la misma altura. Las obras han sido ejecutadas con personal municipal en las labores de reformas de sumideros, nuevas acometidas, etcétera, y la empresa Ovisur SL ha ejecutado los trabajos de asfaltado y pintado de badenes y reductores. Y hablamos también de otras obras, en este caso las de ejecución de la terraza del bar del Polideportivo. El Ayuntamiento de Berriozar, desde el área de urbanismo, junto a la empresa pública Berriquilán, que gestiona las instalaciones deportivas, han eh, comenzado han ideado perdón, la ejecución de una terraza en la zona verde anexa al bar como mejora para las personas usuarias del Polideportivo. La terraza se ejecuta en la zona mediante un forjado elevado para hacerla coincidir con la cota del pavimento del bar y cumple las normas de accesibilidad accesibilidad, habilitando una rampa lateral. La obra salió a concurso y Construcciones LHSL ha sido la adjudicataria por presentar la oferta más ventajosa y un plazo de ejecución de 40 días. Bien, y con estas noticias, con esta información, damos por concluido nuestro bloque de noticias. Ahora escucharemos un poquito de música y volvemos enseguida con todo lo que aconteció en ese pleno municipal del de mes de enero. Comenzamos pues con este repaso al pleno ordinario del mes de enero que tuvo lugar el pasado jueves, el perdón, el pasado miércoles y en el que se debatieron diversas mociones de interés que pasamos a relataros a continuación. Una de ellas fue la moción presentada por la plataforma de personas afectadas por la hipoteca y en la que se pedía a los grupos que se se debatiera y fuera votada en el Pleno y se instaba al Gobierno español a revisar la legislación hipotecaria y a aplicar la dación en pago para que la gente a la que han embargado su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca no tenga que seguir pagando al banco. Eh, además, Laura Jiménez de Izquierda Esquerra presentó una enmienda de adición a la moción solicitada también por la propia plataforma de personas afectadas por la hipoteca en la que se pide la exoneración del impuesto municipal de plusvalías a todas aquellas personas desahuciadas Escuchamos en primer lugar eh, la moción original presentada por la Plataforma en eh, palabras en boca de Inma del Río, concejal de nafás Primero, pedir al Gobierno central que tal y como vienen proponiendo la Plataforma de Afectados y Afectadas por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe la modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago. De manera que en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca, y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda principal, más intereses y costa, costas judiciales quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea y Estados, o en Estados Unidos. Segundo, solicitar al Gobierno que apruebe una moratoria y arbitre las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e, involunt e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Tercero. Más allá de las medidas de competencia estatal que solicitamos corregir, estudiar por parte del Ayuntamiento las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión mixta especial en la que participen representantes del Pleno Municipal y de la plataforma de afectados y afectadas, y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas. Y cuarto, dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Foral, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Perriozar y a las vecinos, asociaciones vecinales del municipio. Bien, eh, NAVAI va a votar a favor esta moción y decir que bueno, pues que ganar eh, esta batalla de que salga adelante la adición de pago, pues va a suponer un, aluvio, un alivio para todas estas familias que están en este proceso y también pues eh, tener en cuenta que es una una cuestión de justicia social. Esa era la moción original presentada por la plataforma de personas afectadas por la hipoteca y leída por la concejala Inma del Río. Y escuchamos ahora la eh, enmienda de adición, lo que quería eh, sumar a esta moción, Laura Jiménez, de Izquierda Esquerra, también en nombre de la plataforma. Bueno, estamos en una situación de crisis social y económica. Están siendo muchas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta, crisis en sus propias, de esta crisis en sus propias carnes, que están siendo víctimas de la misma y la situación se agrava cuando nos encontramos con personas más vulnerables porque tienen menos recursos económicos y que realmente están siendo maltratadas. Eh, se han quedado sin trabajo, se han quedado sin recursos para poder seguir manteniendo a la familia para poder seguir viviendo y ahora se van se quedan sin sin techo y, sin, y con una deuda que tienen que seguir pagando las entidades bancarias las entidades financieras. Hay que decir que, que esta crisis económica fue generada y agravada por los grandes capitales y por la banca y es curioso ahora que la banca, las entidades bancarias, estén siendo en estos momentos eh, las que se están aprovechando de esta situación y se siguen beneficiando. no Son quienes concedieron... Eh, créditos hipotecarios con cláusulas abusivas son quienes eh, concedieron esos créditos hipotecarios haciendo tasando las viviendas de forma desorbitada y que ahora eh, pues siguen cobrando como no dejando las viviendas a las personas sin vivienda y, y siguen cobrando la deuda que supuestamente tienen si aunque no, no tengan esa, esa propiedad eh, nosotros desde izquierda a izquierda y nosotras pensamos que, que es necesario modificar la ley hipotecaria que la dación en pago sería una solución para estas personas que vendría pues no sé si a solucionar su situación pero sí a, pues a, a, les ayudaría bastante y que bueno que es algo que puede ser real si hay un acuerdo en el congreso de los de los diputados por ese motivo pues estamos a favor de la moción y hoy sí que traigo además algo traigo algo más que es que bueno la plataforma que se ha creado en barriozar que se reúne de, de forma periódica, se reúne pues todas las semanas para para atender los casos que, que están surgiendo en el municipio porque dentro de nada en Berrezoar ya se va a proceder un se va a proceder a, a desahuciar a una familia y no va a ser no va a ser la única porque detrás de este desahucio vendrán otros y entonces bueno, se reúnen de forma periódica para intentar ayudar a estas familias y para intentar llegar a, a acuerdos y sí que nos quieren plantear porque nos plan, nos han planteado la moción, pero bueno, en el, la última reunión les E hicieron una propuesta para, para incluir en la moción entonces yo la quiero presentar como como enmienda de, de adición a la, a la moción eh, se podía pues introducir como un cuarto punto y dejar el cuarto como quinto que sería algo así este acuer, este ayuntamiento acuerda eh, que los casos en los que a la persona desahuciada de su vivienda se le tenga que cobrar el impuesto municipal por incremento del valor de los inmuebles o impuesto de plusvalías, aplicará una exención, es decir, se, so, se exonerará a estas personas del pago total de este tributo, siempre que se respete eh, el cumplimiento de la legalidad vigente. Escuchábamos a Laura Jiménez, de Izquierda Esquerra. Finalmente, todos los grupos apoyaron tanto la moción como la enmienda de adición presentada por Izquierda Esquerra, a excepción de José Ruz, del Partido Popular, que dijo eh, solidarizarse con las personas afectadas, pero se abstuvo a la espera de lo que salga de Madrid. Palabras textuales, ya que, eh, según dijo, le consta que están tratando el asunto. Otro de los temas tratados en el pleno del miércoles fue la Ley de Dependencia. Pilar Moreno del PSN presentó una moción en la que se instaba al gobierno de Navarra a no aplicar la moratoria propuesta por el ejecutivo de Mariano Rajoy y a que se continúe con el calendario previsto inicialmente en la ley para que cientos de personas no se vean afectadas por este retraso. Escuchamos pues a Laura, perdón, a Pilar Moreno del PSN y a esa moción sobre la Ley de Dependencia. España y Navarra dentro de ella presentan uno de los índices más altos de envejecimiento, no solo de Europa, sino del mundo. En Navarra más del 17% de las personas son mayores de 65 años y el 4,1% lo son de 80 años. Esta situación tiene evidentes consecuencias positivas. Más personas viven durante más años porque el desarrollo del estado de bienestar ha mejorado. ...considerablemente la esperanza de vida y también la calidad de esa vida. Pero a la vez conlleva que se dé un progresivo aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas... ...que hacen que el 60% de las personas mayores de 65 años presente algún tipo de dependencia. Por eso el Gobierno de España, siendo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero... ...impulsó la, la elaboración de la Ley 39-2006 de 14 de diciembre conocida como Ley de Dependencia. Esta es una norma que sustenta el cuarto pilar del estado de bienestar y que constituye un hito para la democracia como lo fueron el resto de pilares pensiones, sanidad y educación universales. Esta ley garantiza como derecho subjetivo exigible la atención a las personas en situación de dependencia así como la promoción de las condiciones para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible, garantizando además la igualdad real al acceso a las prestaciones recogidas en la ley de todas las personas. Esta es una ley de atención a la dependencia, pero también de prevención, que es un reto presente y futuro. Es una ley todavía joven, todavía pendiente de desarrollo. En su origen se comenzó por atender a los grados y niveles que más urgentemente necesitaban de esta atención, los grandes dependientes y severos. Y en 2011 deberían haber entrado en el sistema las personas valoradas como dependientes moderados, finalizando en 2015 la implantación completa para todos los grados y niveles. Este calendario de desarrollo en ocho años suscitó en su momento las críticas del Partido Popular, que entendía que frustraba las expectativas de las personas en situación de dependencia. En Navarra, fecha 31 de diciembre de 2011, 17.413 personas tenían valoración por dependencia y por tanto ellas y sus familias son beneficiarias y disfrutan de un servicio o prestación. Es muy importante señalar que esta ley no solo ha traído bienestar y mejoras a las familias, también ha contribuido al empleo. Desde su entrada en vigor en España ha generado 123.000 empleos directos y 42.000 indirectos, incorporando al Sistema de Seguridad Social a 149.565 personas como cuidadores en el ámbito familiar, fundamentalmente mujeres. En Navarra casi 1.100 personas se han inscrito en pocos años como cuidadores familiares. Hoy nos encontramos con que en fechas recientes el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, ha decidido paralizar el desarrollo de la ley decretando una moratoria de un año y generando un agravio comparativo con quienes a 31 de diciembre hubieran generado ya sus derechos como personas dependientes con un grado moderado nivel 2 y alargando en el tiempo la posibilidad de que la dependencia moderada en ambos niveles genere más derechos a servicios y prestaciones. Por lo anteriormente expuesto, lo que pedimos es instar al Gobierno de Navarra que no aplique la moratoria establecida por el Gobierno de España para la Ley Constitucional para la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, y continúe con el desarrollo de la ley tal y como estaba establecido según el calendario previsto originalmente. Instará al Gobierno de España a aprobar las normas necesarias para volver al calendario original de la Ley de Dependencia para su aplicación en toda su extensión y, a, y mantener la aplicación de la ley y su financiación. Bien, pues los portavoces de Bildu y Naharroa Bai se mostraron de acuerdo con esta moción, pero tildaron al PSN de hipócrita e incoherente, ya que mientras solicita la protección de unos derechos sociales al gobierno de Madrid, no hace lo mismo en el gobierno de Navarra del que forma parte. Eso fueron parte de los argumentos eh, esgrimidos por Bildu y Naharroa Bai, eh, quienes hicieron referencia a la reciente aprobación de la nueva renta básica. Eh, además, Bildu el grupo El Grupo Municipal de Bildu presentó una moción similar a la del PSN en la que se añadía un punto que hacía referencia a esta actitud del Gobierno de Navarra y que escucharemos a continuación. Eh, bueno, desde Bildu estamos totalmente en contra de este tipo de medidas, que a fin de cuentas pues son las medidas de recorte social que venimos denunciando tiempo atrás, no diversos partidos políticos, así como asociaciones de carácter social y humanitario. En este caso, la medida la adopta el Estado, liderado por ahora por el señor Rajoy. Pero no entendemos muy bien cómo el partido que gobierna junto a up en Navarra puede ser precisamente el que presente este tipo de mociones. Pero bueno, nos parece de, de hipocresía total y de sonrojo político presentar una moción como esta, teniendo en cuenta las posiciones adoptadas hace poco más de un mes en el anterior pleno, Eh, como por ejemplo la de la renta básica, una reforma de ley que supone que derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y al mantenimiento de la familia, que a mi entender también son un derecho subjetivo exigible, sean restringidos. ¿no? O como por ejemplo la, la ley de la de la portavoz del PSN decía en aquel pleno que el proyecto de ley no tampoco le hacía gracia a ella, no pero que era un tema de responsabilidad política, que a nadie le gusta tomar este tipo de, de, de medidas. Nosotros no seremos los que defiendan al señor Rajoy, pero seguro que también, en su opinión, pues esta ley es de responsabilidad política. La propuesta nos parece correcta, pero si no queremos frenar a la ley de la dependencia, también tendremos que exigir que se retire el decreto ley foral 1 2011 del 6 de octubre. Y por eso pues presentamos esta enmienda de sustitución para tratar de ser coherentes, porque también habrá que impedir todos los recortes sociales, vengan del color que vengan o del gobierno que vengan. Por eso proponemos esta enmienda que hemos repartido a todos los consejales. ¿La leo la enmienda o…? Sí. La vale. El Ayuntamiento de Berriuzar acuerda instar al Gobierno de Navarra a que no aplique la moratoria establecida por el Gobierno del Estado para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia mediante el Real Decreto Ley 20 2011 de 30 de diciembre y a retirar la ley foral por la que se regula la renta de inclusión social por ser claramente vulneradora de derechos sociales. 2. Insta al Gobierno del Estado a aprobar las normas necesarias para volver al calendario original de la Ley de Dependencia para su aplicación en toda su extensión e instando al mismo tiempo al Gobierno foral que mantenga vigente la compatibilidad de las ayudas de la dependencia anterior anteriores al decreto ley foral 1 barra 2011 de 6 de octubre. Eh, hemos escuchado pues eh, la enmienda a la moción del PSN eh, y la argumentación de Olaya Goñi. Escucharemos ahora la opinión de José Cruz del Partido Popular sobre esta moción presentada por el Partido Socialista. La moratoria del actual gobierno sí. del PP viene viene dada debido al despilfarro del gobierno socialista. Es bonito tener, tener una ley de dependencia, Pero si no hay dinero para, para pagar nada, de que sirve la ley. El gobierno de Zetape se ha dedicado a despilfarrar, a no reconocer la crisis, y es triste que sea el Partido Socialista de Navarra el que interponga esta moción, en lugar de reconocer la mala gestión. Así que mi grupo votará en contra. Bien, y uno de los puntos más polémicos del día de la moción perdón de la sesión plenaria del miércoles fue una moción de upn en la que se acusaba a la revista zorrocaria de ser eh, pro etarra en la que también se decía que la revista tiene carácter político y que se habla de presos de eta política penitenciaria etcétera y por lo tanto en opinión del grupo regionalista esta publicación ha ...no debería recibir subvención municipal. Primero escucharemos eh, a Daniel eh, Polo argumentar la moción... ...y eh, escucharemos la propia moción, el texto de la moción... ...leída por el secretario municipal. Bueno, pues como ya he adelantado, no tengo la moción aquí... ...pero bueno, es una moción eh, en torno a una, a una revista, eh, la revista Cerrocarria yo contenido eh, en cuyo contenido podemos encontrar eh, constantes alusiones a los, a los presos de eta eh, a la política penitenciaria cuestiones de, de, de índole por lo tanto meramente política políticas y que por y que entendemos que, que una una publicación de ese tipo no debe recibir eh, subvenciones o ayudas eh, por parte del ayuntamiento se trata de una cuestión que si bien en nuestra ordenanza de subvenciones no viene expresamente recogida eh, si sí es un principio que rige habitualmente o en la generalidad de, de ordenanzas o normas que regulan las subvenciones es un principio decimos que, que implícito en esta regulación eh, en el sentido de que eh, lo que se deben subvencionar o, o fomentar o ayudar económicamente son eh, otras iniciativas otras actividades eh, de tipo cultural pero no político Por lo tanto, entendemos que que, que se debe revisar eh, las subvenciones o ayudas que esta revista viene recibiendo y eh, entendemos que para la, hacer las alusiones que, que en ella contiene, no, no procede que reciba esas ayudas. Que el Ayuntamiento de Bergefar control y en su caso deniegue... Cualquier tipo de subvención o apoyo económico que esté dirigido a aquellas organizaciones, asociaciones o publicaciones que de forma directa o indirectamente ensalcen y o apoyen a la banda criminal de ETA o a sus integrantes, para lograr de esta manera que el dinero público no recaiga en quienes a día de hoy siguen mostrando su fiel apoyo a los asesinos de dicha banda criminal. Bien, esa era la moción original, el texto de la moción leído por el secretario municipal y en el turno de réplica, Solaya Goñi de Bildu aclaró que el objetivo del, obje del colectivo Zorroca es difundir el euskera y que el contenido político de la revista es escaso. Aludió también a la libertad de expresión de la que gozan los colaboradores de la revista para poder mostrar su ideología en sus artículos eh, y Goñi también animó a los ediles de UPN a concretar dónde exactamente se ensalza a ETA, ya que en sus 14 años de andadura nunca se ha apoyado la lucha armada. Eso es lo que dijo Olaya Goñi y lo que vamos a escuchar a continuación. No, es que me ha parecido que los contenidos de la defensa y los de la moción, es, de la moción perdón no, no sé, parecía que no hablaban estrechamente de lo mismo. Yo entiendo que la moción eh, hablaba de enaltecimiento al terrorismo y, y has solo de contenido político o no político. De todas formas, eh, bueno, voy a dar mi intervención. Eh, Sorroca, como todos y todas sabéis, la conformamos vecinos y vecinas euskaldunes y euskalchales de Berriozar. Y Sorrocaria es la única revista de Berriozar editada por este grupo, única y exclusivamente en euskera. Y en los últimos 14 años, todos los meses sin descanso, ha sido repartida gratis. La función de esta revista, entre otras, es la impulsar a la euskera en el pueblo, así como ofrecer un espacio de comunicación y libre de expresión en euskera. El contenido de política de esta revista es bastante escaso. No obstante, y como es lógico, la ideología de los colaboradores se puede reflejar en los distintos artículos que realizan. Para eso existe la libertad de expresión. No obstante, el contenido es, de todas formas, la propia revista anota que la asociación de euskera Zorroca no tiene por qué coincidir con las opiniones que en ella aparecen. La revista está abierta a cualquier persona de Berriozar que quiere colaborar, con la única condición es que lo haga en euskera. En los 132 números editados, nunca han ensalzado ni a ETA ni a la lucha armada. Creemos que la moción presentada por UPN no tiene sentido y carece de fundamento. No se concreta de qué forma o por medio de qué artículos se hace elogios a ETA, pero como has comentado antes, Eh, hacer alusión a presos o incluso a la ley penitenciaria, hacer alusión a la ley penitenciaria que además hemos debatido aquí muchas veces si se trata de derechos humanos, si lo si lo colocamos dentro de la política, porque efectivamente las leyes los dicen los políticos, pero yo creo que estamos hablando más de derechos humanos que otra cosa, no obstante, no se concreta en, en que Punto en qué momento ni se habla de este tipo de políticas ni se habla de, de, mucho menos, de elogios a ETA, que yo creo que no es lo mismo, se puede hablar de todo tipo de leyes y no es lo mismo hacer elogios a una banda terrorista como la ETA. Se hace referencia al último artículo que, que se publica en la última revista, yo creo, bueno, yo lo he leído y ni tan siquiera aparece la palabra ETA como banda terrorista, ya veis que ETA es I en castellano, pero como banda terrorista no aparece la palabra ETA. Y es que en realidad no está hablando de la Banda Armada, con lo cual por eso no hace referencia a ella. Relata un hecho que forma parte de la historia, que muchos no quieren reconocer, pero precisamente pues, de Éta no. Si te refieres al tema de, de, la, de la banderola, que reclama la, el acercamiento de presos y presas políticos vascos a, a Euskal Herria, es totalmente legal y pide el fin de la dispersión, no está elogiando nada más. De hecho hoy en día creo que es mucha la gente que hace suya esta reclamación eh, mirando otro tipo de, de o sea, otras otras ediciones de la revista no sé si os referís a las a fotos de gente que ha estado encarcelada fotos de expresos pues da la casualidad de que la ha habido y son gente que ha cumplido su condena y que vive en una estación totalmente normalizada que pueden participar de otra forma en el pueblo culturalmente y, y la forma que quedó vea conveniente con lo cual no hay ninguna ley que prohíba eso Si se refiere a las fotos de alguna pancarta que podía aparecer, pues que yo sepa que no hay nada que prohíba fotografiar pancartas que están en la calle a la vista de todo el mundo. Es más, creo que en los periódicos es más habitual que otra cosa. Si nos referimos a las pintadas que puedan aparecer, fotos de pintadas, tampoco la ley pues no impide nada de esto. Y en los medios de comunicación es bastante más habitual. Sin ir más lejos, recuerdo un, un mitin de Yolanda Barcina al lado de una pintada de de un anagrama, de, de una pintada a favor de ETA. Yo me gustaría recordarles que afortunadamente todo lo que nos gusta o no estáis de acuerdo pues no está prohibido y simplemente quiero mostrar mi, mi solidaridad, mi apoyo y a esta, esta revista tanto al grupo que la forma Zorroca porque creo que su labor es a favor de la euskera, de la cultura, de transmisión y me parece muy importante la labor que están haciendo incluso. <música> Bien, y escuchamos ahora la intervención de Xvier lasa sobre esta moción de upn yo quisiera decirle al grupo de upn que en principio en principio y en final nadie puede constituirse en juez cuando no lo es nosotros no podemos juzgar como delictivo el contenido de un artículo cuando no hay ninguna sentencia que así lo considere porque nosotros podremos estar más o menos de acuerdo con lo que se dice, pero en ningún momento estamos para hacer cumplir de forma arbitraria pareceres subjetivos y particulares. En ese sentido, creo que, como ha dicho la portavoz de izquierda-esquerra, si el grupo de UPN entiende que ocurre cualquier tipo de declaración que pueda constituir delito en esta publicación o en otras, lo que tiene que hacer es interponer la demanda correspondiente para que efectivamente se declare lo que se tenga que declarar por parte de quien le corresponda eso creo que es así además creo que es denunciable eh, el uso de eh, la potestad de mando en este caso en este caso no pero en otros casos que suele hacer UPN a la hora de, eh, de dar subvenciones y además que casualmente casi todas tienen una relación con el tema de la euskera ¿no? Eh, muchas veces se incumplen ordenanzas. Eh, hay varias sentencias, por ejemplo, del TAN contra el Ayuntamiento de Pamplona por incumplimiento de su propia ordenanza en materia de euskera, en ese sentido, precisamente por creer que UPN está por encima de la propia ordenanza. Y eso es un error. ¿Eh? Ni un alcalde, ni un concejal, ni nadie está por encima de las leyes ni de lo que dicen los jueces ¿Eh? Y así le han tirado de las orejas más de una vez al grupo que presenta esta moción Y lo que pretende esta moción es hacer lo mismo Eso en cuanto a la forma, ¿eh? en cuanto ya simplemente al, al procedimiento y a la petición Pero es que aún hay más, hay, otro, hay otra motivación que ya va en, en concreto centrada en el contenido Yo atribuyo el que se afirmen algunas cosas de las que se han afirmado aquí al desconocimiento de la euskera ¿eh? Y a la incapacidad de leer lo que dice la revista Porque yo tengo aquí el último número ¿eh? Esta es su portada y dice la, la asamblea de Zorroca el 2 de enero El 2 de enero en la ludoteca cuentos de Kamishibay El 4 de enero eh, coloquio sobre los cuentos de Iván Zaldúa Eh, Marta Izaskun A partir del 9 de enero Comienza la fecha de matriculación en el, en el Euskaltegi Esto es la portada Y la portada anuncia las noticias más importantes Que se desarrollan en su interior Como en cualquier tipo de parecido Con lo que se dicen en estas noticias Y la apología de la violencia Pues es pura coincidencia Si es que la hubiera en cualquier momento Es decir, no la hay Hay una alusión Hay una alusión en eh, la última página, cuando habla de las eh, noticias cortas ¿eh? o breves, ¿eh? en la que dice, en la que habla de los presos y da noticia de una de una manifestación que se va a celebrar en Bilbao el día 7 de enero. ¿eh? Pero eso es una noticia corta o breve sobre una manifestación legalizada, por otra parte, en la que se habla de los presos. De ahí a entender que hay apología de la violencia sexual, Pues me parece también que es dar el triple salto mortal Entonces yo creo que ni por las formas Ni por los contenidos Podemos estar a favor de, de esta propuesta Y vamos a votar en contra Bien, siguió adelante la discusión o la eh, polémica entre UPN, eh, Bildu y Naharroaba ya que Daniel Polo puso como ejemplo un artículo publicado en el último número de Zorrocaría en el que en su opinión se hablaba de una terrorista que había muerto tras estallarle una bomba en las manos, tanto Laigoñi como Xavi Lasa aclararon que ese artículo no se en ese artículo no se habla en ningún momento de ETA, sino de la organización Irautza desaparecida hace ya más de dos décadas que hace eh, referencia a una vecina del pueblo y que además no lo hace en términos especialmente apologéticos o elogiosos. Finalmente, solo las concejalas de PSN y el representante del Partido Popular apoyaron el texto presentado por UPN. En total, 5 votos a favor de la moción de UPN y 8 en contra. Y otra moción que se debatió el miércoles en el Pleno fue la presentada por Bildu en torno a la, al Real Decreto presentado eh, eh, por el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular en la que se regula el sector público. Escuchamos a Raúl Maiza. Bueno, pues como había comentado, eh, bueno pues este Real Decreto... Eh, obliga a los ayuntamientos a una congelación de la tasa de reposición como he explicado si una, un empleado municipal se jubila eh, no se le puede sustituir la oferta de empleo público también está congelada lo cual no se pueden crear nuevas plazas y esto bueno pues este real decreto del señor rajoy pues eh, lo hace como una medida de ahorro pero creemos que, que no que no es así que esto realmente no es así lo cual es un detrimento hacia los ayuntamientos que no van a poner no van a poder disponer de personal propio aparte de un empeoramiento y una merma en la calidad de los servicios y en perjuicio de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras creemos que con esta con esta reforma eh, se abren nuevos horizontes para quienes defienden eh, los servicios públicos eh, que se privaticen eh, es eh, bueno pues lo que realmente busca no privatizar los servicios públicos entonces bueno eh, este ayuntamiento Eh, en consecuencia, presentamos la siguiente eh, moción. Este ayuntamiento muestra su rechazo a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de supresión de la oferta pública de empleo y de prohibición de reposición en la función pública, que, puede, que pueden suponer, caso de agotarse una merma a la calidad de los servicios públicos que presta este ayuntamiento. Este ayuntamiento solicita que se mantenga el consenso en torno a una defensa pública cada vez más urgente del estado del bienestar, entendiendo como defensa de los servicios públicos y cuya prestación en primera instancia corresponde a los ayuntamientos, como como institución más cercana a los ciudadanos. Y tercera, ante la gravedad de las medidas adoptadas en Madrid y las consecuencias de que ellas se derivan, el Ayuntamiento de berriozar quiere hacer un llamamiento a la sociedad de Euskal Herria a que se movilice y muestre su compromiso a favor de un sistema público de calidad y cercana a las ciudadanas. Ahí teníamos la moción presentada por Bildu y escuchamos ahora la defensa que hace José Ruz del Partido Popular de ese real decreto de regulación del sector público. Por lo que veo esto es un ataque ya al gobierno del PP. Bueno, resulta que sí, sabemos, es de ha sabido que la administración pública está está muy inflada. Eh, partimos de la base que los funcionarios de este país, el colectivo... Eh, de trabajadores más, más favorecidos de entrada tiene el puesto de trabajo garantizado no se les pide productividad tiene una jornada laboral incluida al resto de los trabajadores de la empresa privada y precisamente este colectivo ha visto reducidos sus, sus ingresos bueno a ver silencio por favor silencio por favor ¿no le vas a dar un aviso? Ya, se considera un aviso vale venga Bueno y respecto a esto pues bueno yo considero que eh, la, la administración está inflada de, de gente y, a, y, por, y por algún lado habrá que recortar, eh, no sé, un poco de, de lógica si las empresas privadas también están pilladas económicamente a los trabajadores incluso pidiendo esos esfuerzos de no subidas, pidiendo esos esfuerzos de, de echar a veces incluso más jornada pues también habrá que hacer un esfuerzo de la administración, considero yo. Finalmente esa moción presentada por Bildu también salió adelante Con los votos de Bildu, Nafar, Rabai, Izquierda, Esquerra y PSN Y hablamos ya de esa última moción de la del día eh, También presentada por Bildu en torno a la detención de Ernesto Prat Escucharemos primero eh, la moción eh, leída por Olaya Goñi Y posteriormente las eh, réplicas de Esmeralda Maso de UPN y de Xavier Lassa de Nafarrabay Bueno, esta moción es de la detención de un vecino de Berriozar que ha sido esta mañana detenido en la localidad de La portana de, de Urruña. Eh, ha sido detenido de, de detenido acusado de pertenecer a Equin. Es el vecino de Ernesto Prat, joven del pueblo, conocido por trabajar en diferentes colectivos culturales, sociales y musicales. Eh, quería recordar un poco, por hacer un poco de memoria, mostrar un poco el tiempo atrás y nos vamos a situar entre la, una moción presentada también el grupo Bildu eh, con el tema de un juicio que se iba a celebrar En la Audiencia Nacional eh, contra creo que nueve navarros y navarras, no recuerdo bien la cifra, y presentamos una moción un poco denunciando el juicio político que se llevaba a cabo en, en la Audiencia Nacional. ¿no? Pues esta persona estaba estaba imputada en este juicio, por la cual llevaban tres años y medio otras personas que fueron detenidas en su día en prisión y hace bueno bien poco pues todas las personas que estaban imputadas han tenido que salir eh, a la caída espera de sentencia no entonces eh, bueno denunciamos aquella vez y volvemos a denunciar que este tipo de, de acusaciones y de, de detenciones y juicios políticos son meramente políticos que son personas que defienden sus ideas por eh, mediante medios democráticos y a pesar de que bueno pues eh, mucha gente y muchas instituciones en eh, eh, hacen hincapié en intentar que todo sea eta pues no es así bajo la acusación de terrorismo pues se llevan por delante montones de trabajos y montones de ideas de personas de pues de todos cuales no entre ellos pues está este vecino de, de berriozar que ha sido detenido por lo pronto eh, bueno pues el ayuntamiento acuerda En primer lugar, que se ha respetado en todo momento el derecho a la presunción de inocencia que corresponde a toda persona, por lo que solicitamos especialmente a los medios de comunicación y partidos políticos que no realicen acusaciones no refrendadas por sentencias judiciales. En segundo lugar, expresar a la familia nuestra solidaridad en estos momentos de incertidumbre y solicitar, como he explicado anteriormente, que se le conceda la libertad condicional al igual que el resto de imputados en la misma causa. Y en tercer lugar, ante el nuevo escenario político generado, tras el cese definitivo de la violencia armada de ETA, instamos a los gobiernos español y francés a abandonar estrategias represivas e implicarse de una vez por todas en dinámicas de resolución política. Queremos mostrar nuestro rechazo a que este ayuntamiento, que es una institución pública, deba de un tema que afecta a otro poder que es el judicial. Pero vamos, ya sabemos que este señor alcalde lleva ya cinco años y por lo visto no ha entendido aún la separación de poderes y cree que tras su vara de mando pues está el poder absoluto. vivimos en un país democrático, cosa que parece que algunos nos han enterado. Aquí no se detiene a nadie ni por sus ideas ni por sus planteamientos políticos. Aquí se detiene a la gente que presuntamente comete delitos, mucho más si forma parte de una banda terrorista. Queremos manifestar nuestro apoyo socialmente Más rotundo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia en la lucha contra el terrorismo queremos mostrar también nuestra más sincera nuestra más sincera felicitación por llevar a cabo detenciones de personas pues o terroristas o vinculadas al entorno que no persiguen otra cosa que arruinar la vida de ciudadanos demócratas. nos resulta vergonzoso que una vez más nuestro pueblo Salga un hilo a hechos de este tipo y queremos expresar la repulsa que supone para muchos berriozartarras que vecinos de la localidad aparezcan vinculados a la banda de terrorista. Pero lo no es mucho más que este ayuntamiento, en lugar de expresar su repudia pública, los quiera encima convertir en una clase de mártires por la libertad, cuando lo que son es justo lo contrario. Eh, me has dicho que me que llevo 5 años constituido en juez bueno yo no tengo esa percepción pero claro tú eres muy libre de tenerlo por supuesto ¿eh? yo simplemente que te recuerdo que, que aquí en, este, en concreto esta moción ni siquiera sí la presento yo ¿eh? otra cosa es que esté de acuerdo con su contenido como lo estoy y ahora te voy a explicar por qué pero pero bueno eh, en todo caso y como ya te he dicho en la en la moción anterior quien se constituye en juez a la hora de decir que hace apología o no del terrorismo una revista determinada pues es el grupo de upn pero sí que quisiera decir que lo que se está pidiendo en esta en esta moción es que se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia yo no sé si upn está en contra de que a toda persona se le respete el derecho a la presunción de inocencia quizás sí quizá en algunos casos sí no lo sé Nosotros no, en ningún caso además Porque creemos que es un derecho fundamental de toda persona Y además creo que es un principio eh, jurídico inalienable Que se exprese eh, solidaridad a esta familia en estos momentos Lo mismo que a toda familia que puede ser eh, víctima de un acto doloroso eh, Que va contra la humanidad, contra el sentido humano de la persona En, en, en una situación como la que estamos viviendo que yo creo que está en vías de desaparición o de por lo menos de finalización, pues yo creo que es algo eh, esencial y que se le trate igual que a los mismos imputados en la misma causa. Eso es lo que está diciendo aquí. no Y luego un tercer punto en el que yo leo que estamos efectivamente ante un nuevo escenario político que ETA ha dejado las armas, que eso tiene que cambiar la dinámica de los gobiernos que tenemos que empezar a pensar en otro sentido, que tenemos que empezar a, a solucionar este conflicto político que tanto daño nos ha hecho y que tiene una resolución, una resolución política, ¿eh? y que es momento de ponernos todos manos a la obra en lugar de intentar evadir responsabilidades. Entonces, es que no podemos más que estar de acuerdo con estos tres principios tan básicos, y por eso vamos a votar a favor y no creo no creo que por votar a favor de esta de esta moción nosotros estemos suplantando la voluntad de ningún juez ni coaccionando la voluntad de ningún juez. Creo que no sinceramente Bien, y con esas eh, palabras daremos por concluido nuestro repaso al eh, pleno municipal, aunque recordamos que en ese mismo punto que estaban tratando eh, la representante de izquierda-esquerra, a pesar de estar a favor de la presunción de inocencia y solidarizarse con la familia de Ernesto Prat, eh, dijo que el tono de la moción era muy parcial y sesgado, por lo que se abstuvo y el PSN, eh, en boca de Pilar Moreno, afirmó eh, que su grupo votaría en contra de la moción porque esta persona pertenece a la banda terrorista ETA. Por lo tanto, la moción de Bildu se aprobó con seis votos a favor, dos de Bildu eh, y cuatro de Nafak Röbay, cinco votos en contra de UPN, PSN y Partido Popular y la abstención de Izquierda es Esquerra. Y a nosotros no nos queda más que despedirnos, son las 10 eh, y 4 minutos de la mañana y recordaros que el lunes estaremos aquí a las 9 en punto eh, con el magazine Berrion en el 100.8 de FM y en internet en eguzquiplaza.net Os durarte chincho a kizán, eta ondo bici, ayo! Luegin sa